Es cantar este corrido a dos hombres que mataron sin tenerles compasión milmente los torturaron y ya muertos con un carro por encima les pasaron en But I